¿Ha notado lo bajo que puede descender a alguien dominado por el poder de la codicia? Se ha preguntado por qué un codicioso, que lo tiene todo, nunca está satisfecho y hará cualquier cosa para obtener más y más. Hoy en Momento Decisivo el Dr. David Yermaya nos hablará de cómo Dios usa nuevamente a su profeta Elías para confrontar la injusticia y pronunciar el juicio de Dios. contra el malvado rey Acap. Siga sintonizado para el próximo episodio en la vida de Elías. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado La Viña de Nabot. Gracias y bienvenidos nuevamente a Momento Decisivo. Nos estamos acercando a los últimos episodios en nuestro estudio de la vida de Elías. Y hoy estamos en el capítulo 21 de Primero de Reyes. Terminaremos la lección que comenzamos ayer, la historia muy conocida para muchos de nosotros, la historia de la viña de Nabot. Quiero darles el trasfondo para que entiendan lo que está sucediendo si no pudieron acompañarnos ayer. Aquí, en el capítulo 21 de Primero de Reyes, tenemos la historia del rey Acab de Israel, que quiere un terreno al lado de su palacio. Y cuando va a ver al dueño del terreno, un hombre llamado Nabot, Nabot no quiere darle el terreno porque es su herencia. Pertenecía a su familia y él era un hombre justo, un judío piadoso que no quería hacer lo que Dios le había prohibido. Así que rehúsa darle el terreno a Acab Y claro, el rey Acab se pone furioso y vuelve al palacio lloriqueando. La Biblia dice que puso su rostro contra la pared y rehusó comer. Y su esposa Jezabel le dice en esencia, Acab, yo te conseguiré la propiedad, no tengas cuidado. Y así, ella está a punto de hacer algo terrible a este pobre hombre inocente que solo quiere obedecer a Dios. Yo personalmente creo que este fue el momento en la vida de Acab en que Dios dijo, ya basta. Y veremos cómo Dios usa nuevamente hoy a Elías para traer la justicia a esta situación. Así que, Sigamos ahora con nuestra lección. comprendan que este es un hombre que puede tener prácticamente cualquier cosa que su corazón desee es el rey su palacio es gigantesco los historiadores nos dicen que el palacio de Jezreel estaba hecho predominantemente de marfil era un lugar increíble pero ahora se halla en su dormitorio de mala cara porque no puede tener esa pequeña parcela de terreno que le pertenece a un humilde ciudadano eso nos lleva al segundo acto Acab y Jezabel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 Yo te daré la diña de Nabot de Jezreel. Pienso que Jezabel se fastidió, por así decirlo. Pienso que realmente se molestó. Ahí estaba su hombre, a quien se suponía que ella debía ver con respeto. Es el rey sobre toda la tierra y ahí está, enfurruñado como un niño, en su dormitorio. ¿Por qué? No puede tener un terrenito del tamaño de una estampilla de correos. Ella le dice... Tú eres el rey, vamos, levántate. Oh, mejor olvídalo. Yo voy a conseguirte esta propiedad. Creo que eso fue lo que sucedió. Ella se disgustó con él. Aquí tenemos el caso clásico de una mujer fuerte que se casó con un hombre débil. A decir verdad, es una mujer fuerte y perversa que se casó con un hombre perverso y malo. ¡Qué combinación! Quiero darles un poco de historia de esta mujer, Ustedes deben saber algo de ella. Jezabel era una mujer a quien Acab trajo a Israel. No era israelita, no era judía. Su padre era Edbal y era sacerdote de Astarté y había subido al trono de Sidón después de asesinar a su predecesor. Astarté era la equivalente fenicia de la diosa griega Afrodita o de la diosa romana Venus. Bajo Asterot, la religión se apartó de la moralidad y la inmoralidad sexual era parte del culto. Cuando Jezabel se casó con Acab. Trajo consigo su religión perversa y persuadió a Acab a que construyera un templo y un altar a Astarte, en Samaria. Ella sostenía a 850 sacerdotes de un culto inmoral y mató a todos los profetas de Jehová que pudo hallar. El rey Jehú se referiría a ella, como veremos más adelante en estos pasajes, como prostitución y hechicerías. Acab. No tenía el valor espiritual ni la convicción para detener a Jezabel. Así que, poco a poco, la dejó que ella se hiciera cargo del mismo corazón y alma de su gobierno. Un escritor dice al respecto, «Para que tengan una idea de lo que ella le hizo al pueblo de Dios», «Ella le puso a la vida monótona y aburrida abundante color y entusiasmo. Todos sucumbieron a su encanto y belleza. La corte de Acab rebosaba lujo y su pueblo se dejó intoxicar. Había sacerdotes de Baal y adoración al sol y un templo y un altar en el mismo corazón de Samaria. Había obras de arte y música, había prostitución, había hechicería y todo se hacía en servicio a Baal. Ella arrastraba a los hombres a sus pies». Toda su perversidad era muy atractiva. La gente se olvidó de la sencillez de David, se olvidó de la austeridad de Moisés. Su forma de vida cambió antes de que se dieran cuenta y empezaron a danzar al compás de ella y a postrarse ante los dioses de ella. Corrompió a toda la nación. Cierren comillas. Hoy, cuando se habla de alguien que es peor de lo que se puede decir de una mujer, ¿qué es lo que se dice? Se dice que es una Jezabel. Jezabel va a cooperar con su esposo para hacer una de las cosas más crueles que jamás se hayan leído en toda la literatura. Al revisar la historia que hemos visto en la vida de Elías, verán que Jezabel fue realmente la catalizadora en todo esto. Ahora bien, no estoy siendo simplemente chauvinista. Estoy simplemente diciendo la verdad. Permítanme leerles el versículo. Primer Libro de Reyes, capítulo 21 y versículo 25. Esto es lo que dice. A la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Así que, lo que ella hizo fue traer toda la corrupción del culto a Baal, e introdujo todo eso en la cultura del judaísmo, y lo corrompió todo, lo destrozó, e hizo de Acab. Que de por sí ya era malo, un hombre mucho más perverso de lo que habría sido sin ella. Ahora, ella ve a su hombre enfurruñado en su cama y le dice, cariñito, yo voy a arreglarte esto. Tú simplemente quédate ahí quieto, yo me encargo de todo. Permítanme leerles lo que sucedió empezando con el versículo 8. Entonces ella... Escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que testiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron.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 No les hace enfurecer Voy a decirles los crímenes que ella cometió Hice una lista En primer lugar Cometió el crimen de falsificación ¿Leyeron con atención lo que ella hizo? Usó el anillo de sellar de su esposo Para enviar órdenes de las que él No sabía nada Probablemente Él ni siquiera habría tratado de impedirle que lo hiciera Ella lo hizo Y falsificó su firma En el versículo 9 Ella usó un festival religioso para una trampa y engañó, proclamó ayuno, Lo que era parte de una ceremonia religiosa que ellos hacían, Jezabel usó la religión como ropaje para tapar obras perversas. Eso fue hipocresía. Su tercer crimen fue participar en perjurio. Salió y buscó unos cuantos ejemplares de lo peor de su cultura. La Biblia les llama hombres perversos, probablemente les pagó algo, y así estos hombres convinieron en hacer lo que se les pidió. Trajeron a Nabot y lo pusieron frente al pueblo y estos dos sujetos dieron testimonio en su contra Le acusaron de haber blasfemado contra Dios y de haber blasfemado contra el rey. Literalmente, Jezabel se involucró en el prejurio Luego, tomó parte en asesinato porque el pueblo tomó a este pobre ciudadano, lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y lo mataron. Así, el complot de Jezabel se cumplió. Como pueden leer en el segundo libro de Reyes 9.26... no solo mataron a Nabot, sino que también mataron a sus hijos. De modo que no hubiese ningún heredero que pudiera rastrear de nuevo la propiedad que quería Cab. Pensé en esto. Esa noche, si ustedes hubieran llegado al borde del valle de Esdraleón y pasado por la casa de la pequeña parcela de la viña donde Nabot había vivido, hubieran oído una mujer llorando porque su esposo e hijos, habían sido asesinados por la obra perversa de una mujer malvada y su esposo. No sé lo que esto les causa a ustedes, pero a mí me enfurece. ¿Cuántos crímenes de estos no aparecen todos los días en los periódicos? Estoy seguro que habrán oído de aquel padre y madre que se fueron de vacaciones dejando a sus hijos solos en su casa. ¿No les hace enfurecer esto? Quiero decir, enfado justo. A mí me enfurece. Estoy seguro que cuando todo esto terminó y le llegó la noticia de que la misión se había cumplido, ella pensó que había triunfado. Eso nos lleva al tercer acto, Acab y Elías. Versículo 16 y siguientes. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Desde luego. Según los derechos legales, cuando no había ningún heredero legal, la propiedad volvía a ser propiedad del gobierno, de modo que Acab tenía el derecho legal de tomar posesión de la viña. Cuando Acab, oyó que Nabot había muerto, se levantó y se fue a tomar posesión de su nuevo juguete, la viña de Nabot, de Jezreel. Pero lo que él no sabía era que lo que había sucedido no había escapado del ojo siempre vigilante del Dios Todopoderoso. Noten en el versículo 17 lo que dice...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 tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: Me has hallado, enemigo mío, él respondió: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 caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Estoy seguro que ustedes pueden ver lo que Elías le dijo a Cab. Le sorprendió precisamente cuando estaba examinando su nueva propiedad. Probablemente Acab recorría los terrenos sintiéndose muy contento de que este terreno estuviera junto a los suyos y ahora podía completar todos sus sueños. Trataba... de no pensar en lo que había sucedido de repente. La última persona en el mundo que querría ver en ese momento se aparece ante él, Elías, el predicador. ¿Han notado ustedes alguna vez cómo a veces cuando uno está haciendo algo que no debería hacer, la última persona que uno quiere ver se aparece precisamente ante sus ojos? Recuerdo algo muy divertido que me sucedió como pastor. Tenía un amigo en la ciudad de Fort Wayne que era corredor de bienes raíces. Para entonces... Acababa de vender su primera casa. Era miembro de nuestra iglesia y él no sabía que yo, yo ya sabía que él fumaba. Nunca le dije nada al respecto. No era cuestión de hacer alarde de nada de eso a mi juicio. Esto es un asunto que es muy claro debido a las ramificaciones físicas y no tengo que decir nada al respecto, pero lo sorprendí varias veces sin proponérmelo cuando lo veía en público y él no quería que yo lo supiera, así que... Nunca olvidaré esto Un día fui a una gasolinera Y ese amigo estaba ahí Pero no me vio Fui a pagar la gasolina Y el hombre estaba ahí Cigarrillo en mano No sé lo que hizo Pienso que a lo mejor se lo tragó No lo sé Pero Sí puedo decirles Que en un abrir y cerrar de ojos Todo el humo Cigarrillo y colilla Desaparecieron como por encanto El hombre Se atragantó varias veces tosió otras cuantas Y luego atrancándose Dijo que se alegraba de verme Entonces Salió como si alguien lo persiguiera Pienso que a lo mejor Cuando se subió a su auto el hombre me dijo Me has encontrado, enemigo mío Bien, fue así para Cap cuando Elías se asomó por esa viña ese día Si lo quieren anotar Elías le dijo cuatro cosas ese día Voy a decírselas brevemente Le dijo, todo descendiente varón que tengas va a morir Versículo 21 En segundo lugar, tu dinastía se va a acabar No habrá ningún descendiente tuyo como para que ocupe el trono. Tu dinastía desaparecerá, tal como desapareció la dinastía de Jeroboam y de Baza. En tercer lugar, a Jezabel se la comerán los perros en Jercel. Versículo 23. Cuarto, los perros lamerán tu sangre así como lamieron la sangre de Nabot. Versículos 19 y 24. Ese fue el encuentro entre Elías y Acab en la viña de Nabot. Ahora, Hay un último acto en esta obra y es el más duro porque ahora se trata de Acab y Dios. Versículos 27-29 Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová Elías Tisbita diciendo ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí No traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. En otras palabras, Acab mismo no verá todo este castigo, sino que el castigo quedará pospuesto hasta que él ya haya fallecido. Sin embargo, como veremos en unos momentos, Acab no quedará totalmente libre del castigo. Ahora bien, la forma en que acaba esta historia levanta en mi mente un sinnúmero de preguntas. No es así como yo quisiera que la historia terminara. ¿Qué es eso de que se humilló delante de Dios? Vamos, Dios, ¿no puedes ver lo que este individuo se propone? Yo lo veo bien claro. Se trata nada más que de una gran patraña. Está asustado hasta los huesos. Sabe que no tiene a dónde ir. Se halla entre la espada y la pared. Hará lo que sea, confesará cualquier cosa, se humillará hasta el polvo si es necesario. Pero eso no me permite hacer ojos ciegos al hecho de que aunque sea... con un breve momento de humildad y arrepentimiento, Dios estuvo dispuesto a alcanzar a este malvado hombre y mostrarle misericordia. Cuando pienso en esto, ¿no es así como es Dios? ¿No es Él así? Cuando ninguno de nosotros lo merecemos, cuando no hemos hecho absolutamente nada que merezca una demostración de su misericordia y ni siquiera podemos explicarlo, Dios, a veces... Es misericordioso. Ahora, para concluir, quiero darles cuatro cosas que la historia nos enseña. Quiero que llevemos estas verdades en el corazón. Primero, la historia de la viña de Nabot nos enseña las alturas a las que nos puede llevar la valentía. Me encanta Nabot. No sé mucho de él. Evidentemente, no era ningún personaje importante, pero tuvo el valor de sostener su convicción y estuvo dispuesto a morir antes que violar la palabra de Dios. Me gusta también el valor de Elías, que no se amilanó cuando se encontró con Acab en varias ocasiones y especialmente en este episodio en la viña que Acab le había robado a Nabot. Escuchen su sermón. Se presenta ante el rey y le señala con el dedo directo a la nariz y le dice lo que Dios le dijo que le dijera. Básicamente le dijo a Acab, eres historia. Hay una gran necesidad hoy de que avivemos la llama del corazón valiente entre los creyentes. Es muy fácil para nosotros Seguir la corriente de la sociedad en que vivimos. ¿No es así? Necesitamos hombres como Nabot que se pongan firmes en la palabra de Dios y hombres como Elías que no se avergüencen de Dios y estén dispuestos a declarar la verdad de Dios. Así que, en primer lugar, esta historia nos enseña las alturas a las que nos puede llevar el valor, pero también nos enseña lo bajo a donde puede llevarnos la codicia. Aquí tenemos a un hombre que tiene todo lo que puede desear excepto una cosa pequeña que no puede tener y está dispuesto a sacrificar su propia integridad y a destruir a una familia solo por tener una minuncia que su corazón codicia. Ustedes dicen, ni siquiera puedo imaginármelo. Sí que puede. La codicia es una fuerza muy poderosa en la vida del individuo. La tercera cosa que esta historia nos enseña es... la amplitud de la compasión de Dios. Nos enseña la amplitud de la compasión de Dios. No deja de asombrarme que el Dios Todopoderoso le haya mostrado alguna compasión a un hombre tan perverso como Acab. Pienso que cuando la eternidad nos diga la historia final, amigos y amigas, nos sorprenderá la ilimitada misericordia y compasión de Dios. Finalmente, La historia nos enseña la distancia a la que nos llevará la condenación divina. Quiero quiero relatarles rápidamente el resto de la historia. Busquen en la Biblia el segundo libro de Reyes, capítulo 9. ¿Recuerdan lo que Elías dijo que sucedería? Bien. Lean conmigo segunda de Reyes 9, 24 y siguientes. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú Abidcar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué sucedió aquí? Exactamente lo que dijo Dios que sucedería por medio del profeta Elías. Primera instancia. Ahora, busquen el mismo capítulo, versículos 30 y 31. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y ya te abrió su cabeza, y se asomó a una ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, ya dijo, ¿sucedió bien a Simri, que mató a su señor Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está contigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos». Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Luego, un pasaje más. Segunda de Reyes, capítulo 10. No tenemos tiempo para leer todo el relato, pero en los versículos 1 al 11 tenemos la narración de la masacre de los 70 hijos de Acab. De modo que toda su posteridad quedó eliminada. Leamos los versículos 10 y 11 al final de este pasaje. Sabed ahora que de la palabra de Jehová habló sobre la casa de Acab, nadie caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Así se cierra el libro, y Dios hizo lo que dijo que haría. Al principio toda esta historia me enfadó bastante, tengo que confesarles, que al terminar la historia veo que todos ellos recibieron lo que se merecían. Aunque en realidad no me hace sentir bien por ningún lado. Lo que sí me hace sentir bien es que Dios siempre guarda sus promesas. Cuando Dios lo dice, usted puede contar con eso, aun cuando no es verdad, que no hay manera de medir la amplitud de la compasión de Dios, también es cierto. que Dios no es alguien con quien se pueda jugar. No hay manera de determinar la distancia a la que Él irá para cumplir su palabra y hacer lo que ha dicho que haría. La historia de Nabot nos enseña estas cuatro lecciones. Nuestra lección de hoy. Y cuando nos reunamos nuevamente mañana, pasaremos al libro de Segundo de Reyes y el capítulo 1. El título del mensaje es Cuando cayó fuego del cielo. Esta es una historia que muchas veces se olvida en los estudios de la vida de Elías, pero es muy interesante. Elías, el profeta de fuego, tomará un nuevo significado cuando nos reunamos mañana. Así que, si quiere prepararse para esa lección, Puede leer el primer capítulo de Segundo de Reyes y estar listo para acompañarnos mañana. Es un privilegio para mí estar aquí con usted cada día enseñando la palabra de Dios y sé por las cartas que recibimos de muchos de ustedes que Dios está obrando de una manera maravillosa. Tenemos la promesa de Dios en su palabra, que su palabra no volverá a él vacía, sino que realizará el propósito por el que la envió. Y esto es algo que hemos visto una y otra vez. Y si usted ha sido impactado por estas enseñanzas, quiero invitarle a tomar un momento y escribirnos para hacérnoslo saber. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.